Estamos en este segundo bloque de todas las mañanas con、eh, entrevista telefónica, porque vamos a hablar、eh, de Nina Micono, que falleció hace uno, unos días. Y mañana también es el cumpleaños de Camila Quiroga. ¿Y quién mejor para hablar de ellas dos que Nelly q u i n t á s vecina de nuestro pueblo? Buenos días, Nelly, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto de estar con ustedes. Me encantaría estar personalmente para conocer a las chicas, para estar con vos. Pero bueno, no, no, no estoy bien de salud, entonces preferí salir por <ríe> así, como se puede, por radio. No te hagas drama, que no va a faltar oportunidades para que vengas a sacar la radio cuando estés recuperada. Seguro que sí. Bueno, Nelly,、eh... Vos eras、eh, cercana a Nelly y, y todas estas semanas de la cultura que se hacen en verano, siempre ella tenía algo que ver cuando, estaba, cuando podía estar. La última vez que estuvo Can Jardino fue el verano pasado, que andaba con su silla de ruedas ahí en v i l l a Juanita todas las mañanas y se iba un rato a la casa municipal.、Eh, una mujer,、eh, yo le pondría el no de, de mote de adjetivo muy copada, ¿no? Sí, sí, además, una. Era una mujer distinguida, una mujer diferente, ¿no? Ella estuvo muchos años、eh, en diplomacia, o sea, su esposo, 37 años, estuvo en diferentes países,、eh, siempre, siempre como embajador o agregado cultural o así, en los cinco continentes, o sea, que fue Rubén Vela, y ella era eso, la esposa de un embajador, como se llaman ellos embajadora, y así vivió toda la vida, era una dama. Eso era Nina, ¿no? Yo, si querés, te cuento por qué nuestra relación con ella. Por supuesto, por supuesto.、Eh, que es anterior.、Eh, nosotros estamos este,、eh, con nuestra casa en Yardino desde el 89, no viviendo, sino yendo y viniendo. Pero este, conocimos a Doña Ada, su mamá,、uh -huh. y fuimos muy amigos de ella a raíz de. de Que robaron la imagen de la Virgen de la Merced o desapareció, vamos a decir, de la capillita. Y nosotros trajimos desde Buenos Aires una, una Virgencita que era chiquita, no les servía a ellos para, <ríe> para las este, procesiones y la dejaron como Virgen Viajera. Pero bueno, a partir de ahí tuvimos la relación con ella porque le fuimos a mostrar a la Virgencita antes de donarla, que le hicimos hacer una capillita para llevarla. Eh, y salíamos mucho con ella, con Doña Ada, que era un ángel.、Eh, Sabes que、eh, eh, todo esto nació con Doña Juana y después siguió con Doña Ada y después siguió con Nina, ¿no? La historia de nuestro pueblo.、Uh -huh. sí. Y así conocimos a partir del de cumpleaños 90 de Doña Ada, que a los poquitos días falleció, conocimos a toda su familia ahí, porque fuimos de los pocos invitados a su cumpleaños. En lo que fue la Fontana, un lugar tan hermoso donde cantamos, donde estaba hermosa toda la familia, pero ella estaba deslumbrante y a los poquitos días falleció Doña Ada. Y seguimos la amistad con Nina, con Rubén,、eh, como sabían que yo escribía, yo le había hecho ya un cuento a Doña Ada.、Eh, seguimos la relación y comenzamos a ir a su casa. Y en su casa n a c i ó estos encuentros, porque él me decía que tenía un balcón en la parte de atrás,、eh, una casa de huéspedes, que desde ese balcón había que leer poesía.、Uh -huh. Y se lo hicimos, le dimos el gusto, y éramos muy poquitos, pero fue un día brillante, porque leímos poemas de él y después propios, y él estaba muy feliz, muy feliz. Entonces dijimos: Esto no se puede quedar así. Y comenzamos al año siguiente haciéndolo en la casona, los、uh -huh. encuentros que se llaman Rubén Vela, esposo de Nina. Por eso ahora hablamos de ella, que siempre lo acompañó. En mi caso, ella me impulsó a que yo publicara mi primer verso de p o e s í a que yo me parecía que no estaban maduros, que no, no estaban a la altura de los poetas. Y ella me hizo、eh, hacer una reunión con Rubén y que yo hablara con él, y él eligió y me sacó todos los que tenían rima <risa> y presenté mi primer libro de poemas. Y él me hizo el prólogo. Así que nuestra relación con Nina, te puedo decir que es permanente también en Buenos Aires y con sus hijas, y realmente es una gran pérdida: es una gran pérdida que tendríamos que hacer algo más. Un homenaje más a ella.、Eh, posiblemente el día que, como vino de Rubén Vela a las cenizas al cementerio de Giardino, tal vez vengan también las de ella. Y ese día sería bueno hacerle un homenaje. Estaremos preparados y pendientes de eso, ¿no? También podría ser el día de su cumpleaños,、uh -huh. que es el 5 de mayo, o podría ser el día del aniversario de Villa Giardino. Creo que hace dos años la declararon también como a Camila Quiroga、eh, vecina ilustre. Sí, fue el año pasado que Omar Ferreira le llevó la declaración.、Ya、exacto, ella, ella no、sí. podía venir、eh, de, de esa ordenanza. Fue la primera ciudadana ilustre y Camila Quiroga es personalidad destacada del pueblo. Son las dos personas que, eh, obviamente, eh, tienen el reconocimiento. Ahora, obviamente, muertas las dos pobres, pero、sí. eh, Nelly. Eh, vos conocedora de toda la familia Micono,、sí. Yardino, bueno, porque el, el, el apellido Yardino no está más en,、no. esta, en esta herencia.、Sí. Eh, ahora es Vela, porque ya no es más ni Micono. Eh, bueno, ella sigue siendo Nina Micono.、Sí. Que también se llama Juana Micono. Sí, sí, sí. Se llama Juana Micono. Pero ahora está fallecida ella, la, su heredera, sus hijas son Vela de apellido. Claro, son Vela、ah. Micono. Vela Micono, exactamente. Sí, sí, sí, y sí. vos conocedora de la familia, ¿quién crees que quede de, de sus hijas como、eh, referente de la familia para el pueblo de Villallardino? Yo te quiero contar que ella tiene dos hijas y un hijo.、Uh -huh. Y una de sus hijas está. Muy grave,、eh, está pasando por un momento muy difícil con un tumor cerebral y Nina estaba muy bien. Y yo creo que es, esa, ese hecho se la llevó,、uh -huh. porque ver a un hijo enfermo y no pudo asistir siquiera al,、eh, al entierro, mi hija fue, una de mis hijas fue, en realidad hicieron una misa y quedó su cuerpo ahí porque va, va a ser incinerada. Y la otra hija no se pudo levantar de la cama.、Uh -huh. eh, le están haciendo rayos todos los días, pero no está bien. Yo creo que la referente sería Alejandra Vela,、uh -huh. quien conocemos, quien ha venido a los encuentros también. La referente que nos queda, porque el hijo viene a veces y a veces no, pero Alejandra ha venido todos los años. Estaría bueno que se lo cuentes al intendente a、sí. Jorge Soria, porque calculo que él no es como Mar Ferreira, que tenía、eh, un acercamiento muy especial a la familia.、Eh, sí. Jorge,、eh, en su función de doctor de médico, creo que abocó más su vida a su profesión que a las relaciones públicas.、Sí. Entonces, por ahí habría que acercarlos a los dos, sobre todo para estos tipos de homenajes. Seguramente, sí, sí, sí. Yo estoy en contacto. Con él y con nuestro director de cultura, ya que sabes que hicimos esta Semana de la Cultura, y estoy muy en contacto con los dos y estoy preparada para decírselos, por supuesto. Perfecto. Y de la necesidad de hacerles un homenaje. Obviamente, obviamente. El, el homenaje a Nina,、eh, ya siendo la ciudadana ilustre, la primera de nuestro pueblo,、claro. con ordenanza de por medio, con el certificado y todo, ya obviamente esto nos va a facilitar mucho las cosas, al igual que nuestra cumpleañera de mañana, que cumpliría siendo. 33 años, que es Camila Quiroga.、Sí. Eh, ella también tiene una ordenanza, la cual、eh, está ahí. Eh, promulgada, pero r o m u l g a a d p nos faltan、eh, los detalles finales para que、eh, esté en su museo, en Chajarí, donde está Claudio Hermosa, su biógrafo su historiador.、Eh, va a ir un diploma, bueno, va a ir la fotocopia de la ordenanza.、Eh, pero bueno, nosotros la tenemos aquí. Dos mujeres muy importantes,、eh, con un acercamiento o o muy p c、eh, de muy pocos días entre la fecha de muerte de una y la fecha de nacimiento de otra.、Sí. Y、eh, bueno. Eh, obviamente, una referente total en cuanto al crecimiento del pueblo, Camila Quiroga, por su participación en la construcción del Hotel de los Actores, por la construcción de su finca aquí, que todavía está en pie, que no se ve detrás de los árboles que están ahí、eh, en, en la calle Toronjil.、Eh, pero bueno, ¿qué nos puedes contar de, de la querida Camila, de la、Ay. gran revolucionaria Camila Quiroga? Claro, eso es lo que te iba a decir. Eh, nosotros primero tendríamos que hablar de Claudio Hermosa,、uh -huh. que siendo un joven profesor、eh, de historia, director de teatro, tiene dos grupos de teatro para niños y para adultos, se llaman Camila y Camilita. O sea, él es uno de los promotores de que no se l e olvide. Él es de su lugar de nacimiento y realmente creo que es i m p r t a n t e Él, quien nos impulsó a vos y a mí a hacer esto, ¿no? A pedir de que no se lo olvide, a seguir、uh -huh. su huella y pedir que no se lo olvide, porque hay que rescatar del olvido a Camila Quiroga, como dice él, porque siendo mujer provinciana de la primera mitad del siglo XX, nacida en un pueblo, y llegó a Buenos Aires y llegó a tener su propia compañía de teatro. Trabajó con los Podestá, o sea que debe venir desde el tiempo del circo, este, ¿no es cierto? Está en las primeras películas argentinas y se animó, además de todo eso, se animó a hacer、eh, esto de, bueno, demostrar lo social, de hacer cosas de protesta en su tiempo, ¿no es cierto? Obras en las que hablaba de. De, bueno, de la sociedad, de cómo se vivía, de que no era todo color de rosa. Y eso es muy, muy, muy importante. Yo creo que debe ser alguno de los motivos <ríe> por q u e se la dejó un poquito de lado, porque cómo se animaba ella. Y no fue solo eso, hubo algo muy importante <ríe> que siempre contaba、eh, hermosa: de haber cambiado en el cine y en el teatro. Pero sobre todo en el teatro, que había esos gestos y ese modo de. muy de circo, ¿no? Muy aspaviento, no sé cómo. Muy, muy exagerados los gestos y las cosas. Y ella lo naturalizó, como que lo volvió más parecido al cine, ¿no es cierto?、Eh, eso fue muy reconocido en América Latina y en España,、eh, ese modo de ver el cine, el teatro. El de eso y también lo que habíamos hablado la otra vez con Claudio, es el llevar el mate por todos los escenarios del mundo. ¿Viste? Sí. Una, una mujer que era ya una revolucionaria, porque las mujeres no tomaban mate en público, ella iba con el mate atrás del escenario, le convidaba a todos y nunca le importaba nada de lo que decían. Sí, sí, sí, era una adelantada, a una hora sería una adelantada, ¿no? Este, o sea, imagínate vos primera mitad del siglo pasado. Fue Increíble, fue una mujer increíble. Y el hecho de relacionarla con nuestra Villa Giardino es porque ella eligió como lugar de descanso, pero no solo eso, sino que era un predio grande donde tenía animales este, y donde invitaba a mucha gente. Hay gente importantísima, incluso presidentes que han venido a pasar días a su casa. Y después, cuando justamente relacionamos ahora las dos familias, Eh, los Giardino donaron ese terreno para hacer el, la casa del teatro. Ella fue una de las impulsoras, o sea, que hacía obras a beneficio para que se pudiera construir, porque le donaron el terreno y le dieron un plazo para construirlo. Y ella, bueno, habrán sido otros también, pero es una de las que más hizo para que se construyera la casa y se amueblara la casa, ¿no? Y que es una belleza, porque、bueno. es una casa colonial hermosísima, nuestra casa de descanso para actores. Así que creo que, que tenemos que recordarla y valorarla y, y resurgirla, ¿no?、Eh... Nelly, el año pasado se le hizo en la Semana de la Cultura、sí. su、eh, homenaje especial.、Sí. Eh, fue mucha gente, vino Claudio Hermosa y se cantaron algunas canciones que creo que fueron seleccionadas por vos, ¿no? Sí, mira, es,、eh, la idea fue así. Yo lo había visto a Claudio Hermosa por eso、eh, en varias ocasiones. Y la última de las veces, que fue en el, ahí en la casona,、eh, éramos siete personas nada más.、Uh -huh. Y él, con el mismo entusiasmo con que habló aquí, lo hizo esa vez. Y éramos muy pocos. Y yo digo, esto merece que lo conozca más pueblo. Más lugares, más. Bueno, entonces pensamos en sumarle otras cosas, como ser este,、eh, un recitado, como fue esa. Maravilla, relacionándola ella con el teatro, el monólogo que hubo de teatro de Doña Rosita la Soltera de Lorca,、uh -huh. eh, me pareció bueno para agregarlo a esto, ¿no es cierto? e s homenaje. ¿Te acordás de alguna de las canciones, cómo se llamaba, para ahora ponerla al final de la nota? No, ¿sabes q u e no? <risa> no, no, no, no. No, y recuerdo mucho、eh, aplaudir de pie lo que hizo Marilu Gisbert,、sí. que es una persona,、eh, yo vengo todos los años. Y es una de las personas con que siempre podés contar. Vos le pedís que haga algo gauchesco y lo hace, y le pedís teatro español y lo hace. Y en el último año, este año,、eh, le pedí que memorizara un poema de Vela, y dice: Ya estoy grande, me quedan pocas neuronas,、sí. pero recitó maravillosamente un poema de Rubén Vela. O sea,、eh, muy, muy valorable todo eso, ¿no? Así que, este, no, no recuerdo las canciones. Y fue una hermosa tarde porque había mucho público.、Uh -huh. Que más gente sepa quién fue. Y vos y yo nos vamos a encargar de que así sea, que la conozcan en las escuelas, que sepan que tuvimos este tipo de, de personalidades acá. También hablar de Doña Juana, por ejemplo, de Doña Juana de Giardino, porque cuando alguien llega al pueblo por primera vez, no sé si te ha pasado a vos, que venís de otro lugar también. Decís, ¿por qué una calle se llama Adam Icono y, y la otra se llama Alejandro y la plaza se llama este, con el nombre de ellos y la escuela? ¿Y sabés por qué? Porque ellos lo hicieron. Ellos vinieron a formar un pueblo, la escuchaba el otro día en una nota que pasaron muy hermosa de Nina, un video que mandó cuando Giardino cumplió 80 años, compraron 45 mil hectáreas.、Uh -huh. Esto eran 45 mil hectáreas, y la tía doña Juana dijo: Acá voy a fundar un pueblo, pero no lo dijo y nada más lo hizo. Entonces ella donó el centro de salud, y la comisaría, y, y el lugar para los bomberos, y el correo, y la iglesia y la escuela, y siguieron donando porque cuando estaba doñada donó para el centro de jubilados, que es una maravilla. Entonces, ellos merecen que el pueblo se llame Villa Giardino y merecen que todas las calles tuvieran nombre de alguno de ellos, porque realmente este, fueron quienes lo hicieron. Le debemos muchísimo a ellos. Obviamente, obviamente. ¿Eh? Recordar que hay un libro para saber de Camila que se llama Glorias en Vísperas al Olvido、sí. de Claudio Hermosa. Claudio Hermosa、eh, es el autor del libro, es el historiador y vive en c h a j a r í donde está el museo de Camila Quiroga, donde va a ir este diploma de,、eh, de personalidad destacada de Villallardino. Va a ir la ordenanza. Y bueno,、eh, seguramente mañana Claudio, en mi programa de la tarde, de las seis de la tarde, va a. A, a charlar un ratito sobre este cumpleaños y cómo sigue toda esta, esta difusión de la vida de esta gran actriz llamada Camila c a s r o Bueno,、Quilogar. entonces yo, con relación a eso, te voy a decir que el año pasado también él habló de dejar libros para las escuelas. Sí. Este, y, y bueno, y algo más que es muy importante: ese día también se hizo una exposición de fotografías. De Villa Giardino y algunas como representándola a ella o tomadas porque están tomadas de lejos de la casa de Camila que está destruida,、uh -huh. eh, pero bueno, se pudieron tomar fotos de lejos y todas esas fotos con paisajes increíbles de Giardino y con poemas o frases de los autores、eh, amigos, los que vienen cada año a los encuentros, todo eso se lo regalamos. A, a Claudio Hermosa y fue expuesto en Chajarí en el aniversario de ella,、uh -huh. o sea que estuvo presente Giardino allá. Y también yo, bueno, le hice un retrato y ese retrato está en la casa de Camila Quiroga, que ahora es museo.、Uh -huh. Entonces, ellos valoran mucho lo que se hace desde Giardino y es importante para nosotros, como haberla tenido, haberla tenido como. Bueno, como visitante acá, pero asidua visitante, ¿no? Y, y para Chajarí, que estemos presentes. Creo que es importante para los dos lugares. Totalmente, totalmente. <risa> Nelly, un, un placer haber,、eh, haberte tenido aquí a, a, al aire, contándonos de Nina y de Camila. Y bueno, te deseamos pronta recuperación y ya cuando estés bien, seguramente vendrás aquí al estudio, charlaremos de tantas cosas que hay que hablar de Villayardino. Por supuesto, de lo que vos quieras. Yo creo que hay que. Recordar nuestras raíces. Yo no soy de acá, pero amo Villas Jardino, porque es importante. Tenemos personalidades acá que hay que conocer, conocer nuestras raíces. Es así, es así. <risa> Eso hace que amemos el pueblo. Cuídate mucho, te mandamos un beso muy grande y bueno, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y cuando pueda voy a estar, por supuesto. Un beso grandote. Beso, beso, chau, chau.